De que todo, muy buenos días.、Eh, comenten un poquito qué es lo que esperan para el día de hoy. Bueno, eh, eh, esperamos mucho porque creo que de alguna manera en ese sentido fuimos convocados. Eh, eh, esperemos de que el gobierno de alguna manera、eh, haya entendido de que lo que dijimos en reunión anterior、eh, tenga una respuesta para este caso, que no la hubo en aquel momento, porque ya estuvo la propuesta que hemos acercado generalmente los gremios. Ya la tenía el gobierno antes y no tuvo respuesta para eso. Hoy creeríamos de que deberíamos tenerla, falta poquito para poder acordar y ojalá sea así.、Uh -huh. eh, eh, ¿Van a esperar hoy una propuesta? ¿Y qué pasa si no llega esa propuesta? ¿Qué va a s e r UPCM? No, no, yo creo que la propuesta va a estar. No hay manera de que no haya una nueva propuesta porque de lo contrario no seríamos convocados. s í que, eh, eh, la, le, si no hubiera una nueva propuesta,、eh, claramente la reunión tiene、eh, tres minutos y terminará. En base a la última oferta que se hizo en la paritaria anterior, digamos, ¿qué deducciones hacen o qué mejoras consideran que se tiene que apuntar? Y estuvo apuntado siempre de que el mes de fe, no, Nosotros no, no, no quisiéramos de que termináramos como el año pasado, tener aumento en febrero y en enero. Si bien es cierto que en esta oportunidad. El gobierno comprometió pagar los, este,、eh, el proporcional de a q u i n a l d o que no sucedió el año pasado. Es cierto de que deberíamos cerrar por lo menos en diciembre, digo, bueno, enero en último de los casos, pero tendríamos, eh, eh, se lo hemos dicho, y yo creo que debe haber un esfuerzo del gobierno en bajar el mes de febrero. ¿Cómo toman las sumas fijas en, Rusia en este sentido? La suma s s fija s es t á n para las, no para todas las categorías, están para las categorías inferiores. De alguna manera, eso ayuda de que el trabajador termine con un sueldo mínimo de 125 mil pesos.、Bien. Bueno, gracias. gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué p e r o